Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Escúchenme bien, todos los que son padres aquí. ¿Cuántos son padres y madres aquí? Mira, yo te invito a que te aprendas la bendición sacerdotal. Pero no solamente te invito a que aprendas la, la bendición sacerdotal, sino te pido te pido que la pronuncies sobre tus hijos porque de nada sirve que tú te la aprendas si no la hablas si no la das y hoy Beto hoy vamos a pronunciar esta bendición sobre ti ¿Sí? pero quiero que la escuches primero después la vamos a pronunciar dice, fíjate lo que dice número 6 del 24 al 27 dice el Señor habló a Moisés diciendo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 ¿Eres Roberto, Alberto o qué eres? Humberto, no le atiné <risa> A ver, hoy en la mañana estaba pensando en las opciones Pero nunca me... <risa> Humberto, escucha Dice Habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a Humberto Diciéndole, el Señor te bendiga y te guarde Es para ti esa palabra Dice, y pondrá mi nombre sobre Humberto Y yo lo bendeciré ¿No te gusta eso? Tienes la bendición de Dios sobre ti, sí. Y el hecho de que estés aquí ahora y te estamos recibiendo es así como que, ¡wow! Te estás graduando, ya no eres niño. ¿Sabes qué? No eres adolescente, porque no adoleces de nada. A mí me choca esa palabra, los adolescentes, los de qué adolecen dice, no, pues es que adolecen de criterio. ¿Sabes qué? Dios nos ha equipado a cada uno con todo. Y parte del proceso de crecimiento es normal El problema es de que no enseñamos a nuestros hijos Y decimos, este es bingo igual que su padre Es igual que su madre, igual que el abuelo Y nunca enseñamos a nuestros hijos a crecer en la palabra de Dios Nos ocupamos cuando están chiquitos Pero empiezan a crecer y empiezan a ser adolescentes, entre comillas Y nos olvidamos y decimos, ay qué difíciles son Y, y qué bárbaro, y ya se están yendo para allá y para acá Pero nosotros como padres, en ese tiempo, nos distanciamos un poco de nuestros hijos y entramos en conflicto con nuestros hijos. Y claro, ellos están creciendo, la hormona les empieza ahí a caminar, empiezan a crecer, les cambia la voz, le crece el pelo, o sea, ya no se quieren bañar. No, verdad, Beto no. Empiezan a hacer trogloditas nuestros hijos y decimos qué problema hay, pero qué tal si este tiempo tú lo tomas como un acercamiento hacia tu hijo. Y en vez de un distanciamiento, lo agarras y lo acercas. Y en vez de ser el tirano sobre tu hijo, empiezas a ser un amigo con él. Y eso no quita tu autoridad como padre. Pero qué tal si puedes ser un amigo con él. Y empezar a hablar y platicar con él. Y no hay mayor riqueza cuando tus hijos llegan a esta edad, que puedan tener la confianza de contarte sus cosas. Porque saben que no los vas a ventanear. Porque lo, también caemos en que Ay, fíjate que me contó Beto que este, Y ahí vas con la abuelita Y fíjate que Beto Y ya al ratito los va toda la colonia Y pasa Beto y todos mmm. ¿Sí o no? <risa> el problema hoy con la iglesia Es que hemos perdido el significado real de la bendición Dios nos manda que hagamos Y que digamos la bendición Siempre hay un pretexto Para no bendecir a, lo que, a los que nos rodean Siempre hay un pretexto Es que se portó mal Es que no se bañó, es que esto y es que el otro, es que no tengo tiempo, es que y te entra la esquizofrenia, es que, ¿sí me entendieron? Es que esquizofrenia, sí. no de queso, sino de, si siempre metes un qué, un por qué es que no, es que siempre metes y tienes un pretexto para no bendecir a los que te rodean o simplemente por ignorancia no lo haces, que es muchas veces es por eso. Y sabes qué, el diablo está feliz que tú no puedas como padre hablar una bendición sobre tu hijo. Y no se limita nada más a este momento. Ustedes tienen que seguir hablando bendición sobre de él y que de ustedes no salga una palabra de maldición sobre de él, sino al contrario, siempre levantando su autoestima. Porque en el momento que tú empiezas a soltar es que eres esto y es que eres lo otro, sabes que estás atacando la autoestima de esa persona. Y cuántas veces, escúchenme bien, cuántas veces no han hablado sobre nosotros cosas cuando éramos niños el hecho que ya te digan eres un pingo o sea, pues... y luego no quieren que los niños se comporten o los jóvenes se comporten como se comportan nosotros mismos hemos hablado la palabra sobre de ellos muchas veces nos convertimos en profetas de su destino padres ojo con eso nos hemos convertido en profetas del destino de nuestro hijo A lo largo de la Biblia encontramos muchas evidencias que nuestro Dios es un Dios de bendición. Tanto así que la palabra bendecir y bendición aparecen como 700 veces en la Biblia. ¿Tú crees que no es importante eso? Si nada más fuera... Aparece casi 700 veces en la Biblia. Sí. Los que tengan ahí curiosidad, cuéntenlas. Así sirve que leen toda la Biblia, ¿no? búsquenlas y cuéntenlas, si me equivoqué me dicen, ok, para corregir el dato ¿sale? pero sabes que yo quiero contarte hoy una historia bien padre una historia en el cual dos hermanos se pelean por una bendición, Qué grueso ¿no? no se pelean por el Gamecube, ni por el Xbox se pelean por la bendición de su papá y uno de ellos engaña a su hermano ¿Sí? Se viste porque uno, el hermano era peludo, así peludo, y, este, y, y, y el otro era bien lampiño, no tenía pelo. Entonces se disfraza y se pone pelo porque el papá ya no veía. Y el papá estaba a punto de morir. Y ellos sabían, fíjate bien, Beto, ellos sabían que necesitaban la bendición de su padre. No el dinero, sino la bendición hablada de su papá porque sabían que si tenían la bendición de su papá, iban a tener todo lo demás, entonces era una lucha entre ellos y la mamá metió ahí la cuchara, como, como nunca meten las mamás hoy en día, ese era en ese tiempo mete la cuchara y le dice al menor, a Jacob, estoy hablando de la historia de Saúl y de Jacob ¿sí? mete la cuchara a la mamá y engañan al papá porque estaba cieguito y el papá pobre Isaac la verdad pero lo engañan y Jacob se vuela a la bendición de su hermano y sabe que era tan importante eso que tiene que salir huyendo porque su hermano a lo mejor lo mataba del coraje fíjate bien qué importante es la bendición de Dios y muchas veces ahora que estás creciendo y ahora que ya no eres niño ni tampoco eres adolescente, sino eres joven ¿sí? Eres un joven Tienes que aprender A perseguir La bendición de Dios Dios te ha dado a ti la bendición Pero tú tienes que tomarla Y tú tienes que arrebatarla ¿sí? Jacob sale huyendo Y fíjate, en Génesis 27.33 Después de que, de que Isaac Es engañado Y, y, y, que, y que le da la bendición a Jacob dice en Génesis 27 y y se estremeció Isaac o sea el papá grandemente y dijo ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses le está hablando Esaú yo le bendije y será bendito la bendición de Dios no tiene vuelta atrás tú debes de buscar la bendición de Dios porque una vez que recibes la bendición de Dios no hay vuelta atrás entonces ahora Que ya vas a estar aquí con nosotros cada vez que vengas aquí, te sientes aquí escucha lo que Dios tiene para ti porque cada día Dios tiene una bendición nueva para ti y persigue la bendición y agárrala y no la sueltes Jacob salió huyendo y sabes qué hizo, sabes qué hizo Isaac, digo perdón Saúl cuando se enteró de que, de que su hermano le, le había volado la bendición, sabes que pegó un grito tremendo y dijo ¡ah! Dice la palabra que gritó, ¡ah, grito! no voy a gritar, pues no se me van a despertar. Dice que gritó, o sea, ¡ah, ah! o sea, del coraje, porque sabía. Y va con su papá y le dices, no tienes otra bendición para mí. pues es que ya se le dio a tu hermano, pero pues bueno, ahí te va una bendición, sí ¿no? Pero la bendición, bendición, ya se le había volado Jacob. Y Jacob sale huyendo, y, y yo quiero que, que vayamos aquí en, en la palabra tengo aquí apartado hoy en la mañana estaba viendo aquí esto y, y, y Dios fíjate fíjate la bendición de Isaac fíjate la bendición dice y Jacob se acercó y le besó estoy en, en Génesis 27 27 dice Jacob todo disfrazado de Saúl se acerca y, y, y dice y le besó Y entonces el papá Isaac olió el olor de sus vestidos, me imagino cómo olía esa uh, uh. Ah, sí, huele a a siete machos. <ríe> sí, es mi hijo. Y entonces agarró, olió y dice y le bendijo. Fíjate lo que dice, Beto, lo que le dicen. Mira el olor de mi hijo. ¿Sabes que esto es bien importante? ¿Cómo te huele Dios? Y yo les pregunto a todos ustedes cómo te huele Dios, o sea, se acerca a ti y tú te acercas a él y como Dios hace así. ¿Cómo te huele? ¿Te huele a zorrillo? Si sí, es que sí, a qué te huele Dios. Y fíjate lo que dice Isaac, mira el olor de mi hijo. Y mira, yo quiero, cuando estaba yo leyendo, hoy en la mañana estaba yo leyendo y dije, Señor, yo quiero que tú digas, ah, mira el olor de mi hijo. ¿Sabes qué, Beto? Lo más importante en tu vida es que tú huelas bien para Dios. ¿Y sabes cómo vas a oler bien para Dios? Guardando su palabra, estudiando su palabra y orando a Dios, acercándote a Él. Y sabes que cuando tú te acerques a Dios va a decir... ¿no lo quieres tú para tu vida? yo se lo estoy hablando a él, pero tómalo para ti ¿a qué hueles? no, a Chanel número 5 ¿y eso qué? ¿cómo huele tu vida? y dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido fíjate lo que dice Como el olor del campo que el Señor ha bendecido Wow, hoy Beto la bendición es para ti Hoy esta reunión es para ti Para que tú huelas al campo que Dios ha bendecido Tu vida hoy ya no va a ser igual A partir de hoy es, Dios te está diciendo yo quiero una relación contigo No nada más es que creas en mí. No nada más es que vengas a la iglesia. Es que yo quiero relacionarme contigo. Y yo quiero bendecirte. Y yo quiero que huelas al campo que yo he bendecido. ¿No te gusta eso? Fíjate, esto, esto lo está leyendo ahí en la mañana. Dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Y de la abundancia de trigo y de mosto. ¿Sabes de qué habla eso? De bendición sobre tu vida. La bendición del Espíritu de Dios sobre tu vida y la bendición económica también y toda la bendición de Dios que pueda venir sobre de ti. Pero tienes que oler a Dios. No nada más es, ay, pues ya, tienes que oler a. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿No te gusta esa bendición? O sea, cualquier persona que se levante en tu contra Si tú hueles a Dios Le va a ir como en feria Pero si cualquier persona Se levanta y te bendice Y tú hueles a Dios Esa bendición que hay en ti Esa bendición que hay en ti Va a bendecir a los otros Así que qué responsabilidad tienes De oler a Dios Pero aquí la historia no nada más para Fíjate, sale huyendo Jacob Y como trae la bendición, fíjate lo que pasa. Dios mismo se le aparece a Jacob. Dios mismo se le aparece a Jacob y empieza a pelear con él. Porque lo ve el varón y empiezan a luchar hasta la mañana. Y entonces Jacob entra en conocimiento de que era, estaba peleando con Dios. Y cuando él entra, agarra y no lo suelta. Y le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendiga. ¿Sabes qué? Tú tienes que estar persiguiendo La bendición de Dios Y la presencia de Dios Y agarrarte Así agarrarte Y no soltarlo Hasta que no tengas la bendición de Dios ¿Sabes qué quiere que habla de eso? Persistencia Persistencia Seguir y seguir ¿A poco cuando no quieres algo estás duro y dale con tu mamá? Y con tu... Ahí estás ¿Qué y... quiero? ¿Que me compres esto? Que me quiero que... Duro y dale, duro y dale ¿A poco no estás? Hasta que te dicen, ¿sabes qué? Ya me hartaste. Ten el dinero y vete a comprar. ¿Si ¿Sí te dicen así? No, ¿verdad? <risa> Pero muchas veces padres caemos en eso. Nuestros hijos están duros y dale ¿qué pasa? Ya, ya para que te caigas. Ya ten, ándale. Vete a comprar esa, esa, esa, lancha. Vete a comprar ese jet, ten hijo. Sí, claro. ¿Por qué no? Pero tú tienes que perseguir la bendición de Dios y no soltar. Y decirle a Dios, ¿sabes qué Dios? No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto, no te suelto, no te suelto, no te suelto. Y después la bendición siguió persiguiendo a Jacob. Después llega a otro lugar y se duerme y tiene un sueño. Y él sueña que ve una escalera que está hasta el cielo y que bajan ángeles. Y Dios dice, de verdad Dios está aquí, en verdad Dios está conmigo. ¿No quieres tener sueños, padres, de Dios? que puedas ver la presencia de Dios, sus ángeles a tu alrededor, necesitas olera, necesitas olera, busca la bendición de Dios. Este es un tiempo trascendental en tu vida, vas a empezar a experimentar cambios en tu vida, si no es que ya la estás experimentando, vas a empezar a crecer, vas a empezar a desarrollarte, tus hormonas se van a volver locas y de repente vas a voltear a ver a las chicas y decir, wow, qué padre, y antes no volteas a ver a las chicas, y, van a venir cambios en tu vida. Pero sabes que todos esos cambios Dios los trae a ti, así nos diseñó. Pero si tú caminas y hueles a Dios, va a ser de bendición. Si tú te separas de Dios, cuidado con tu vida. Porque entonces va a haber problemas. ¿Okay? Entonces, ¿quieres oler a Dios? ¿Sí? ¿O no quieres oler a Dios? ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? agarra la bendición, no dejes lucha por la bendición y es más, lucha en contra de todo cuando venga el mundo en tu contra cuando venga el mundo en tu contra no dejes de luchar por la bendición de Dios y no dejes de estar en ese campo que Dios ha bendecido para que vuelas a ese campo ok y vamos a hacer una cosa hoy vamos a bendecir a Beto. yo le voy a pedir a todos los varones pasen de este lado todos los hombres pasen de este lado por favor, yo te voy a pedir que pases Lulu de este lado y Bet, pasa tú por favor de este lado yo, yo invito a todos los varones que pasen de este lado pasen por favor de este lado en las aguas con los cables por favor y hoy es un tiempo especial Y, uh, y este es el tiempo en el cual Nosotros te vamos a recibir Como hombres Porque eres un hombre sí Y tienes que empezar a caminar como hombre Y ya no como niño Ok, no eres niño ya ¿sí? Y si tú empiezas a caminar como hombre Dios te va a ir prosperando Te va a ir prosperando Y sabes que se va a acercar y a decir Es mi hijo de todo. Le voy a pedir a su mami que, que, que lo bendiga El otro día Linda me dijo algo Que me pareció muy bonito Y que yo te lo quiero decir Antes de que pases a Toma las bendiciones, imagínate que pasas a, una, a un cuarto con, con billetes cuando, cuando, cuando están este, en los concursos y ya agarras, agarras, agarras todo para ti, así toma todas las bendiciones para ti, ¿sabe? Eso te quiero decir y este, tú sabes que no es casualidad lo que el otro día platicamos en el carro, ¿recuerdas? Y que además todos los, todos los compañeros, todos los cosas, Dios tenía un camino ya trazado para ti cuando te formó eh, llénate de Dios pídele que te muestre cuál es ese camino Dios te dio dones Dios te dio esos dones para que tú siguieras ese camino que Él ya te tenía trazado para ti haz contacto con esos dones pídele a Dios pidiéndole a Dios mucho que te muestre esos dones, que, que te unja con eso, con, con todo lo que Dios te dio ya, porque ya te dio Dios todas esas bendiciones, ya nada más tú si sigues por el camino de Dios, Él te va a llenar de, de todo lo que necesitas para estar... prosperidad, abundancia felicidad, alegría a todos los hombres del Santo Santo San San ahora Beto te invitamos a que pases para acá y... este es un, un, un acto simbólico en el cual él está cortando el cordón umbilical con su mami ¿eh? y eso no quiere decir que ella no tiene autoridad sobre ti ¿eh? si sí tiene Pero sentimentalmente y espiritualmente Ella está cortando hoy Ese lazo, ese vínculo Y ahora lo recibimos Lo recibimos Como hombres Y yo quiero que, que, que Sergio lo reciba Con una bendición yo te amo, Beto Te recibimos aquí del lado de los hombres Y en esta tarde yo te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Declaro que eres un joven lleno del Espíritu Santo Declaro para tu vida todas las bendiciones Que no te falte ni una sola de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti Bendito seas tú en tu casa Bendito seas fuera de tu casa Bendito en tu escuela Bendito con tus amigos Bendito con todos tus amigos en el nombre de Jesucristo. Eres bendito, Beto. Ahora, como hombres, vamos a Vamos a orar todos, por favor. Rodena, Beto aquí, Beto, pasa por favor al centro. No sé cómo va a decirle la animación. Vamos a hacer bolita. No le vamos a dar chacaliza, ¿no? Pero vamos a orar por él. Hombres, por favor, yo les pido, en su boca hay poder de bendición. Hablen bendición sobre él. Señor en el nombre de Jesús bendecimos hoy a Beto Declaramos hoy tu bendición sobre su vida Hoy como hombres lo recibimos aquí en la congregación Señor Y declaramos sobre él Señor tu palabra Declaramos Señor que, que, que los dones y virtudes que su madre habló Señor yo declaro que el poder del Espíritu Santo Señor está potencializando esos dones en su vida Yo declaro que la palabra que ha sido sembrada en él y que va a ser, seguir siendo sembrada en su corazón Va a dar al ciento por uno Señor Yo declaro sobre de él y delante de él un camino abierto, un camino de éxito, un camino en el cual, Señor, él va a poder ver tu bendición paso a paso, Señor. Y no importa las tormentas que vengan sobre su vida, declaramos hoy que él va a estar en delicados pastos y junto a aguas de reposo, Señor. En el nombre de Jesús Declaramos el poder del Espíritu Santo Operando en su corazón Cortamos toda maldición que haya sobre su vida Cortamos toda iniquidad Cortamos todo pecado y toda rebelión En el nombre de Jesús Y declaramos libertad por el Espíritu de Dios Sobre su vida Te declaramos hoy y te bendecimos Como hombres y te decimos Bienvenido en el nombre de Jesús Bienvenido seas hoy A la congregación Bienvenido seas a los hombres bienvenido seas Beto hoy te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos hoy el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz y declaramos el poderoso nombre de Jesús sobre la vida de Beto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén, Señor. Amén, Jesús. -se. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Bienvenido, Beto. Denle un abrazo, por favor. Bienvenido. Denle un abrazo ahí, por favor. Ah, Beto, quieren entregarte un anillo en símbolo de este día. Lleva este anillo. Espero que no sea la novia es un símbolo de este día es un símbolo en el cual tú estás haciendo un compromiso con Jesús Enseñale ahí a la, a la niña. Enseñale, enséñale ahí el anillo enséñale el anillo lleva ese anillo con orgullo y recuerdo de este día en el cual pasaste de ser niño a ser hombre felicidades no les da gusto